Hasta el malecón del puerto llega la noche a beber y el viejo escalón de piedra la invita a beber con él. Viene andando la jacinta por la calle del Morral, cuando el mundo se hace sueño ella empieza a trabajar. La taberna se hace risa en cuanto la ven llegar, la saludan roncas brisas y aguardiente del lugar. Al subir por la escalera es una playa en la mar sin reproches, sin galernas, sin temor a naufragar, dulce, calma, tierna y tibia, virgen sirena de edad. Y mil manos que no ruegan, se mueven inquietas a su compás. Jacinta a bailar, Jacinta a beber, amansa sus manos, apaga su sed. Invéntate un chiste tan verde que al fin alegre sus caras como el porvenir. Alegre sus caras como el porvenir. Baja dará olvido, baja cinta vende amor, cuántas horas de sudores en su cuerpo resguardó. Cuánto frío, cuánta hambre, cuántos días de luchar se calmaron en el cuarto que tiene encima del bar. Al subir por la escalera es una playa en la mar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 I mil manos que no ruegan se mueven inquietas a su compás ja pinta bailar, ja pinta beber amansa sus manos, apaga su se inventate un chiste tan verde que al fin alegre sus caras como el porvenir ja pinta bailar, ja pinta beber amansa sus manos, apaga su se inventate un chiste tan verde de que al fin alegre sus caras como el porvenir.